Unidos a nosotros. Cambiad las cosas. Me caí, me parecía, caminé, me subí, me pico contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pega fuerte, más profundo es el bit. Si, hola, Tiddy Believers. Soy yo soy tierra de barnaos torna un mes más tierra de barnaos radio los programas de radio de raso en aragonés como siempre en radio topo la boda sin voz también en la nuestra vengaago riendo que... desde 2015 prebando de fer más fácil vivir en aragonés So Somos las que no reblamos Las que no nos vendemos sin patrocinios Sin subvenciones, los maguels de Aragones Lo maquis gráfico Las que no cambian de criterios cada 5 minutos Si llevo en un malo, decídelo tú misma Yo. Recordamos que Tierra y es la versión radiofónica do blog do mismo nombre, aunque llevo más de 12 años recontando las mismas vidas. Siempre pero que sí, en aragonés. Somos en las redes sociales Me puedes buscar en los VAS Y también en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Flickr, Telegram y Vox Y si quieres escutar los programas anteriores, puedes descárgatelos desde el blog, desde de la plataforma de podcasting iVox e y de, de la web de Radiotopo, Radiotopo.org, aunque también trobarás toda la resta de programas de esta radio libre zaragozana, que lleva 25 años informando informándolo pueblo. Sí, sí, y recuerda que si es farta de cuñaos, escuita y leye Tierra de Barrenaus. Tornaré más el mes Valens. La partida ha començat, la llengua en combat. He parlo en la llengua que se ho has oblidat. T'escriuen que segur no entendràs. Tants anys perseguits han quedat a l'oblit. Bueno, después de ver el par de programas especiales que hemos tenido en Zagueras, eh, nos quedaba mucho, mucho, mucho resumen de un blog de contactos. Así es, que íbamos a empecipiar ya precisamente con eso, con los resumen del blog. Bueno, empecipiamos los 17 de marzo. Anda que no nos queda lo en iso con la corona de Aragón en el Día Internacional de la Lengua Materna Tierra de Barrenaos cinco por cero siete pues ya sabéis lo programa que charremos de iso de la corona de Aragón de la su organización interna y aunque también estemos metiendo esos audios y esas colaboraciones y esos mandados que nos nimbiés desde los redes sociales pues toda la gente que, que quería participar en ese clamamiento que fácil pues a que nos nimbiase los vuestros audios las vuestras experiencias positivas con la Aragones que falta nos fa Si quieres sentir ese programa, pues ya sabes que lo puedes descargar en iVoox, e en Radiotupo.org y también Pro que sí en lo blog, en la entrada que facilité los 17 de marzo de 2019. Environes bancos del garasón. Y pensé en banderes plenes de colos astral. Viernes 22 de marzo va a publicar Lopeduco Rollo, relato tierra de Barnaos. Ya sabéis que, que en zagueras, en estos zagues meses, pues he estado muy fiendo lo que son pues, relatos y cosas más de, de, de narrativa, ¿no? Más que de los artículos que todos tengo una miquita más acostumbradas. Bueno, pues este López Rollo, lle un disos relatos que que facie, que lo tenés pinchado que que bueno pues que espero que Tos faiga muy togo hoy y que y que le faiga hace una huella y eh, que me digas que Tos paréis si Tos fa hoy u, u no pas, o que eh, bueno, para yo y un relato que en ti más pues me personalmente lle uno dos dos que más voy más feito y y que la chen que se so lo ha leído, pues también pues me dice que que lle bien mal pincho. Así es que ya sabes López rollo Rollo, de marzo de 2019, en tierra de barranqués. canta Victoria. Tornaré más el que vamos a. La partida comenzar. La lengua en combate. Espiure... Y bueno, ya sabes que en esta temporada estoy estando una miqueta más irregular de lo de locutiano cutiano, ¿no? Que que esto de que se fuese todos los primeros domingos de mes. Mm, miau Este este año no lle tocando. Ya lo siento. Bueno, pues los 28 de marzo. Las amén dos semanas de impuestos de, de lo programa anterior venía Tierra de Bárbaros cinco por cero un programa especial también de To sobre las jornadas las de Luengas de Aragón eh, pues eso pues de estas jornadas que organiza la asociación cultural Nogará, eh, y que, que ya sabes, pues, que había, había muchísimos contenidos, muy pinchos, pues, charradas, eh, un viaje, un, bueno, un viaje, una cursa turística con, con ese autobús de, de la ciudad de Zaragoza, y bueno, tenemos a la Asturiano, tenemos a de Catalán, pero aunque sí, de, del Aragonés, de lo Sur, de lo Norte y de, y de todos los puestos, y la verdad es que estuvieron muy, muy pinchas, bueno, pues, En este programa, en este programa 5 por 0 hueito, penchao en lo blog, lo 20 weito de marzo, charremos una miqueta con precisamente pues las protagonistas, la chin que organizaba las jornadas, la chin que iba a allí... y nos recontaron pues una miqueta, todo lo que se iba a feye. La verdad es que a la fin, Ahora ya vistas a, a posteriori. tienen unas chonadas muy, muy pinchas. Eh, nos lo pasemos muy bien, hicimos muchas iniciativas, prendimos mucha nota de todas las cosas que se pueden hacer con, con la nuestra loenga para que, pa que continúe teniendo la suya dignidad y, y, bueno, pues que vaya revilcando una miqueta, si hizo, y es posible, y si nos dijan felo. Y, y bueno pues estas jornadas siempre fan fan muita honra que nomás iba para pa, capaciar pa un poco, pero en este caso en esta ocasión la verdad es que estoy muy pinchas. así es que ya sabes si queréis saber de qué se de qué secharro pues Os en de en o y sentís y se programa pues seguimos en tabán, seguimos en tabán como dicen los catarres ahora vienen tres posts que facíes seguíos eh, a la REU el uno del otro eh, los días 2, 3 y 4 de abril porque está estos posts a la REU que, que Facie? bueno, pues porque son tres relatos que los tres en por la misma frase el hombre se transformó en los dos primeros son en castellano y lo tercero y en aragones ya sabéis, y si no lo sabed, todos lo cuentan que soy pues, participando en, en un taller de, de literatura de escritura creativa y tal. Y bueno, pues este era uno de los ejercicios que nos metieron, que en primeras iba a estar más un, un relato. Y bueno, pues como se me van a ocurrir otras dos ideas, en Facio un segundo relato en, en Casteno también y yo tercero eh, en, en Aragonés. Las tres son de un hombre que se transforma pues en diferentes cosas, ¿no? Y así tengo las tres propuestas, eh, las transformaciones 1, leyenda, publicado el 2 de abril, las transformaciones 2, música, publicado el 3 de abril, y las transformaciones 3, eh, eh, zapo, este el que llena aragonés, publicado el 4 de abril. todos, te los puedes descargar más de leyetelos aquí, te los puedes descargar en un PDF precioso, para imprentatelo y leyetelo en papel, que sé que a muchas y a muy de la chen que nos has ascuita, pues todos fago y como a yo, eh, lo de leer en papel más que, que en las pantallas no no le tengo alergia, no le tengo mica alergia a las pantallas, pero siempre pues me estimo más ISO de, de papel, así no es que, que bueno pues para las que si haz una mica fetichistas con esto papel, todos lo podéis imprentar también que lo tengo en PDF y bueno pues tres reláticos que, que espero también como todos que, que todos fallan muy todo yo Bueno, y los 10, lo 10 de abril ya tenemos, ya teníamos, ya ayer a tocar la, la primavera, ¿no? Ya daba los primeros señales, ya se barruntaba, a esta, esta caloreta que tenemos en estos días que estoy grabando lo, lo programa, y, y bueno, pues yo ya en estas cosas, en, en que malas que vigo, esas fuyas, esas flores, eh, moradetas, que fa al árbol del amor, malas que vigo ya que, que arriban las falsetas, que arriban los codalvez y, y todo eso, y que ya, eh, se prolarga una miqueta lodilla la verdad, y es que yo me, me emociono, y, y bueno, pues vi a muitas, no, no, no debo estar la, la sola persona que fa eso, porque vi a muitas canciones que, que charran precisamente de esto, ¿no? De la primavera, de, de Toise y se goy que, que nos trae a, a muitas, y a muitos, Una de ellas, pero que sí, la de la Ronda de Voltaña, aunque dice que rondadora más que rondadora, y bueno, pues precisamente filando todas esas canciones de los delincuentes, de Aspenca, de la Ronda de Voltaña, de, de Muita Chen, y un poco pues los míos sentimientos por por esta estación del año que tantas alegrías me trae, y este post pues, de rondadora más que rondadora publicado lo 10 de abril. Así lo tenéis para leer todos y si fa tanto hoy como yo la, la primavera, pues regular que lo disfrutaré a sabelo. haver ben a la meua boca, i la van fer junts, s'està fent de dia a i fum, retrasant la fi demanem vi, volen quedar jugar follar i revolcar-se, allà cadascú queixquen al pati, que el temps dilate, que traguen pit, moren la llei la norma i els estereotips, moren el calcul i cotilles parlen xins matem també ixe faixa que portem endins, i una foguera que incinere i que deixi rere, traumes i oscuritat, que depure, que allibere que crema la crueltat, la l'avarícia i l'estafa que compartim el pala i bueno bueno con conozco qué maravilla qué maravilla eh, lo 15 de abril seguimos en tierra de renaaus contando una miqueta pues lo que se ha publicado en los blog en, en estos días en de la zaguera vegada que to charre de blog Eh, 15 de abril publicaba lo Tierra Barrenaos 5 por 0 nuevo los premios de la música aragonesa 2019 para quien no lo sepa bueno está allí la tercer vegada que el equipo de Tierra Barrenaos que David Rubén Tamara y un servidor pues nos nimos los cuatro de conchunta a los premios de la música aragonesa Eh, que organiza Aragón Musical todos los años y aunque que se premia, pues eso, pues en, en, no sé si este año lleva 20 categorías y fan of fa eh, pues, mejor disco, mejor directo, mejor portalada, mejor canción en aragonés o en catalán, en cara que le digan en lengua autóctona, y, y bueno pues todas estas cosas, eh, ya te os digo pues 20 premios y fan of a, eh, lo, lo fan en una gala que, que estemos, pues viéndola y, y que Antimás ahora ya pinchada en, en la web, la podéis Yerentera son bellas dos oretas y, y bueno pues una no Anuy la verdad en que lo, la es que el aragonés estío una una de las protagonistas una, porque empezó de feito desde de lo primer minuto ya la gala empezó con una canción aragonés con, con Soñando, de Pepe Lera, interpretada muy bien muy bien y, y bueno pues con uno y acabó con uno dos dos ganados de Anuy no que estoy precisamente en la colla Muy, no este nuevo proyecto musical que, que Antima se elevó un dos galardos de, de la gala eh, ni esa gala ni esas dos horas bueno pues nosotros estemos pues bellas dos horas y pico comentando todo lo que y pasó pues desde los premios lo, la, los presentados la chen que entregaba los premios pues una miqueta todo lo que todo lo que pasó así nas que siempre una miqueta pasó pues, mardas una miqueta Criticons, en fin, pues bueno, ya sabes, cada un, si he sentido el un, dos programas anteriores, pues cuáles son las filias y las fobias de cada una de, de Nusatras. En fin, pues una vegada más Agradecer a Aragón Musical Que a Aragón Musical que faiga esta gala que faiga estos premios Porque son, como ellos mismos dicen Pues unos días aunque la prensa Pues a lo menos pues da una mica De, de notorio a, a lo que Llega la música aragonesa Que, que muchas vegadas, muy a ven Pues pasada magatons Por las, por las fuellas de los, de los nuestros periódicos Y por las webs y tal, ¿no? Cal, Eh, fair País también ye, ye fair, eh, pues hizo pues una cultura musical y, y una personalidad musical aragonesa propia y yo creo que a esto, iniciativas como los premios de la música aragonesa y en general pues toda la fallena de Aragón Musical eh, colabora y muy top. pues eso, una miqueta de, de opinión sobre los premios de música aragonesa lo tenéis en Tierra cero 509 los lunes 15 de abril en blog. I resist Bueno, esa vez es también que una de las mías pasiones y es la música y que entre todos los festivales que se fan, pues desde de mayo, dica. De... Dica, bueno, Dica la, la Gorradas si, y Dica pilas y Fanofa, pues pues son Yeo eh, Viña Rock, dos grandes festivales, en fin, que, que caldría charrane y muito si podemos, pues en este programa, buen bueno, si bien encharranemos una miqueta, pero también mientras, pues charren una miqueta de escape, de una de las collas que, que era una de las grandes apuestas de las grandes protagonistas de este Viña Rock 2019. por qué este perdón está bueno una, un un porque porque tornaban porque después de mucho tiempo pues se van pues, estado que, que no iban feito wire discos en 2008 hicieron facieron este game over y ahora lo, lo presentaban una amiguita en un primer gran festival como yo viña eh, en este y antimas se encertó Que, que tocaban a la misma hora eh, que los chicos del maíz. Con lo cual había una polémica en Twitter declamándoles fascistas y de toda la organización de Viña Rock que, que no tendrán cosas para decirles fascistas que, que por una coincidencia de... De conciertos y tal Bueno, aproveité un poco Esta polémica Pues para charlar de, de escape Que la verdad es que hay una Una coña, pues que en la mía vida Hay apareciendo, desapareciendo Teniendo amos, odios Y, y yo creo que Hay un ejemplo de, de lo que Le hacemos muchas vegadas la, la izquierda alternativa A las músicas y a los músicos Que, que treballan Y que y que se creyen un Opas y eso no lo sé porque no no lo desconozco estos escape personalmente quiero decir pero pero que bueno y una reflexión sobre lo que pasa en lo mundo de la izquierda con con la música así nada no es que tos convido al hielo ya que me digas si sos de acuerdo si no si os fago y escape si tos quedeces en un segundo disco como casi toda la chain u lo contines eh, sentindo dica este game over en fin bueno pues que me contéis una miqueta de la vuestra historia con, con escape que es regular que que aprenderemos todas Salgo a la calle para no pensar Pocas cosas me hacen reaccionar Y la zaguera Entrada sí que me va a detener una miqueta Más, porque ye parola De follet, la presentación, entrada publicada luego de marzo, ¿por qué me, me Aturaré una miqueta más? Ya todos edito, ya lo sabéis Que en zagueras pues estoy escribiendo mucho De narrativa Y tal, en un blog, que de feito Pues lo tengo una mica descudeado Toda la, toda la resta de cosas que, que Escribo, ¿no? Y entre otras cosas Gira, porque llega escribiendo este Parola de Follet, lo mío primer libro en solitario esa vez que escribí de conchunta con, con Tamara Marzo Pro, pro luen, fa ya vez cuántos años ya ha pasado a Pleviu, a Sabelo, desde a la vez. Bueno, pues este Parola de Follet son nuevos relatos que, que charlan de los Follet, de un ses fantásticos que viven más que más en el barrio de Amalna. Pues yo de qué voy a escribir, pues de lo que conozco, ¿no? que es lo mío lo mío barrio. Y que bueno, pues que estoy viviendo aquí, la verdad, y que viachan por, por a saber los puestos, que en otras partes de, de la ciudad, de los ríos, sobre todo, y, y mismo de fuera, y mismo mundos. Imaginaos que me he inventado y tal. La idea ya era, pues, hizo pues, escribir un poqué de, de fantasía en aragonés eh, que empecipió también en Oblog, eh, con una entrada que publiqué que se decía Los Foyet Manel. Le cambió los título para pa meterla en los libros, en los libros lo libro ya incluida esa. Esa primera historia en que presentaba, pues a este Follet Manel, a la suya compañera Eva, que lo que lo lleva buscando, porque iba dispareció, y, y presentaba también a toda una ripa de, de ses que le acompañaban en, en este barrio de Madalena, ¿no? Y de todos esos ses eh, fue filando y, y sacando filo de, de ese chubillo, de esa todas esas historias que llegan por un mio tuzuelo, pero yo en no lo sabía tapar de la vez. Y, y bueno, pues China Chana iba construyendo estos nuevos relatos, unos más cortos, más impla, más simplones, otros pues más embolicados, con, con más medolla, podríamos decirlo, ¿no? Y, y que, que, bueno, pues la verdad, y que yo creo, sinceramente, que me ha quedado una cosa a lo menos divertida. Eh, no cuento no no creo que falga la historia en la literatura ni del aragonés ni de lo mundo pero eh, espero que pase un buen rato todas y todos los que lo leigas que a la fin llegue de lo de lo que se trata no como hemos charlado muchas vegadas la aragonés lleva muchas cosas entre atrás para disfrutarlo, para pasarlo bien, para para aprender y y para imaginar y bueno pues para para vivir una otra en vista de do mundo Este libro lo, lo he presentado, porque cuando Sintaz, esto yo cuento que ya se habrá feito, la, bueno, cuento no, seguro que se ha feito ya la, la presentación, se presentó el día 15 de mayo en los Centros de Historias de Zaragoza y lo podéis mercar por no más 16 euros en la Asociación Cultural Nogalá ya sabéis, en la Plaza Aso, sin número de Zaragoza. Y también en la Vía Láctea, en la Asociación de Vecinos Vía Láctea, que llegue en la carrera Doctor Palomar 25 de Zaragoza. Y si no podés vas a neta Zaragoza porque vivís ahí fuera, o lo tenés embolicado para venir a Magdalena, o lo que sea, si tenés cualquier problema, bueno, pues me escribís, ya sabéis, tierra de gmail.com Y pues bueno, pues quedamos, nos apañamos como SIA, que, que ya. Ya nos buscaremos las mañas para que todos lo pase de, de bella manera. party también, pero que sí, pues prevaré de presentarlo en otro Lugar, en Bellatra Ciudad de, de Aragón y mismo de fuera, si, si puede estar. Y si tienes eh, ganas de que lo presente en lo tuyo lugar, en la tuya ciudad o lo que sea... Pues me contactas por los redes sociales, por terrabarrenos gmail, por aunque quierad, y bueno, pues lo charramos educadamente, y, y miramos a ver aunque aunque es que lo presentemos. Vale, eso, eh, yo, yo una primer, un primer libro, eh, tengo ideas con estos foliés la verdad es que he mandado mandado mucha vida había mucha muchas cosas pero así rusien con ganas de, de contarse y y espero que un atro próximamente o sea que que si todos hace y, to, si y, y, pues, pues y pues pues no todos me que que habrá más y de al decir también se me lo hizo y de follez. son seres imaginarios y tal, pero no lleva un libro infantil, uno necesariamente infantil, quiero decir, cuan cuan escriba, no escribía pensando en los ninos y en las ninas. Eh hay fantasía adulta, lleve fantasía, bueno, pues para toda la chain que tenga imaginación y que, y que tenga, pues eso, pues ganas de de pasárselo bien y de, y de leer literatura fantástica así nada, que bueno, pues este parola faro, de follet eh, que espero que te os haga muy hoy y que te os recuento una miqueta simplemente en esta entrada de de, de mayo de 2019 con esto yo creo que ya que acabamos el hombre a la mujer miedo la policía bueno y con esto acabamos este resumen de vlog En lo siguiente programa pues seguiremos con todo lo que ha publicado y cada vez, que espero pues, de todo este, de todas estas cosetas que hemos habido de, de Fer con la presentación de un libro, que y un empandullo que no, no puedes ni, ni machinatos. Bueno, pues cuando haya acabado todo esto, espero poder tornar a, a escribir eh, un poco en lo blog, en, pues de la manera que ya todos y todas os acostumbradas. Si os paréis eh, y si no también eh, metemos una miqueta de música. Os presento un grupo que conocí yo en estos días, que oh, maravilla. Y, y tornamos a escape con más cosetas, con la primera entrevista en tierra de Barrenaos. Venga te Os presento la canción y ahora tornamos por irte lejos, deja paso a quien te mira y ya se sabe. No es solo todo lo que brilla, es pseudodidáctica metida bajo cuerda en la rima, sin herencia de valores, paciente sobreestima. Las dos propuestas musicales que traigo en este tierra de Barrenaus, eh, las conocié básicamente en, en lo nuevo Viñan rock que yo una de las cosas para las que se va a todos festivales ¿no? para conocer música nueva una no busca fortuna, no no fortuna. ninguna la luna sale de su boca la Esta primera no atra otra que ir a rap que estuvieron en Zaragoza, en los pilas pasados, y que bueno, pues tanto me, me nevan charrao y también que, que no me adubia a bellelas en el escenario de Rock La queen de este beat Brindamos por lo bueno que nos queda por vivir En tu camerino lleno de voces y hachís Deja paso hasta lunática Nos vamos a servir No te concedo los silencios de este show Tu rap me comió el coño cuando aparecimos Esto es rap Y bueno, me arrepentí y a Sabelo de No en You en, en Pilas porque vaya pedazo de concierto que nos trobemos una energía, una rasmia un rap muy potente y muy gran, muy gran y Las cuatro raperas de Ida, venidas de Madrid, se mincharon lo escenario con las suyas letras feministas, con las suyas letras muy potentes, muy urbanas y con muita, muita rasmia, como te os digo... El que iba para crítico, pero se quedó el tonto Volveremos en algún momento, eh A cubrir en su palacio de difuntos El aire es como banda, que ni tarde ni pronto Cuando se lo propone, se presenta el punto Lo two beats y la queen de este beat Brindamos por lo bueno que nos queda por vivir En tu camerino lleno de voz hay hachís Deja hasta lunática, nos vamos a servir Acaban de empezar, pero tienen mucho futuro por delante y cuento que marcarán muchos muchas fitas en los escenario rápido en el escenario musical de, del Estado español. Así nas que con Ira, tos de dicho con la suya canción Parabelum, os recomiendo mucho que veáis los vídeos que tienen por YouTube, que ya tienen buena patacada y que pilles lo disco y to sintáis las letras que vía mucha y muyita medo ya para sentir. Con Parabelum de Ira, os deis un rete y tornamos a escape en la 101.8 en Radio Topo. Continuamos en Tierra de Barrenaus. Está buena la pava sin esa coletilla de esta buena la pava. Está buena la pava sin esa coletilla de esta buena la pava. sin abogado y con las causas perdidas con la tragedia rondándome la cabeza entre dos arcadas su sonrisa de princesa la mirada firme cuando el corazón tropieza recuerdos para la peña que no pudo quedarse y besos desde el coral las que siguen a la vera no quisiera yo vivir lo que ellas han vivido voy con la calma de servir la vengan tan frío y con el frío del invierno separaron los relojes porque el tiempo no perdona las almas infelices, cicatrices que no se borran, demonios Y un pasado que echó raíces de mi vida los refranes han perdido todo el sentido, si bien los males vienen con la tempestad del el frío, peleas interiores con mi propia Harley Quinn reina de los dramas, aquí se habla latín, tus miradas de sobra o me sobran, y es que yo me como el mundo y tú tragándote mis sobras aquellos que hablan mucho pero no dan a que hablar, diles algo vencedora con los pies por delante el miedo se apacigua cuando se ha sentido tanto, esquinas en la calle que revisas por si acaso, como quieres que sonría con la que cae en el barrio con el puño cerrado y las llaves en la otra mano, vi la soledad de comentar lo silenciado, de de a secretos con el rostro abochornado por aquello que nos hemos jurado por aquello que cumplimos sin mirar hacia otro lado, desde el palco como reina vemos la obra de teatro no soy protagonista pues yo sola me idolatro. si te has perdido algo pilla para el siguiente pase, que no entienda las luces, que esta función no acabe, no sé bajo estrellas ilumina las farolas, lo que abre dimo rápido lo hermana vas la palabra si te cruzas con nosotra bienvenida a nuestro drama ganamos batallas y perdimos otras tantas estamos en racha y salimos intactas pelaogía con el macho no gracias nuestra paciencia ya no gratis se paga desde la mañana vuelan los anhelos corren veranos ya una su recuerdo lo prendo el humo sana este lamento a todas las que lleváis una espinita en el pecho abajo Cero, Estoy que muerdo, igual que una niña que se queda sin recreo. Cubro el miedo, esquivo su fuego y en noches de batallas inspiro veneno. Ellos piensan en poder, dinero. Yo sueño el no gobierno y te lo rapeo lento. Habrá identidades disidentes, vísceras que sienten, no ladran si no muerden. Hasta esa alturas ya nada me quita el sueño, solo el bombo caja cura mis heridas. Últimamente no conservo nada de lo que tengo, lo poco que tengo. lo defiendo con la vida de este circo de la pena no se come harta de agravios. para mi alma insólita digo con miedo lo que no quieren que oigas y escribo lo que no quieren que escuches yo a lo mío para lo tuyo, eh sin cruzarse en el camino de mi ira la suerte de aliada y a la espalda el ejército de insantas que borran mis pisadas Por cada hermana, rosas tatuadas Por todas esas tardes de llanto sin consuelo Y que llevan esos palos son duras como el hierro Aguita clara y lo bonito de mi barrio Quise saber cuál era el premio y el castigo ¿Quién mi enemigo? ¿Quién mi testigo mudo? Aprendí lo que distingue a un coleguita de un amigo La línea que separa condenada de verdugo Ni uno solo de mi llanto fue tuyo Porque a cada uno lo parí yo sola ¿Qué? Aún mejor hacen las heridas de ese yugo Y tú de mi carita de amapola y no, nunca fui la elegida entre todas, ninguno de tus hombres más fiel que mi perro, desde ti aprendí a clavar el hierro donde más joda ahora llora, no ibas a ser tu el muerto de mi entierro, pobre ve a tu llena que hemos vuelto, pisando sus dominios, echando sal en ellos que nos hemos restregado por las tetas su destierro, la arena no se agacha si no es para atacar luego, se le fue de precio el cheque que extendió su ego y ahora no quieren contenta, bailándoles el agua, provocaron El incendio va a chantarlas, pero a mi bruja no las espanta el fuego. No las espanta el fuego. No las espanta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 Y seguimos en Tierra de en la 101.8 da FM. Y vamos a viachar un poquito por, por Aragón, eh, concretamente en Tal Oeste, para pa irnos en Tal Moncayo. En Tal una tierra pues, que ya hemos charrado aquí bella, bella vez. Y que güey, tenemos una travegada con nosotros atrás a David la Higuera Buenas, David. Hola, ¿qué tal? Ahora sí, soy físicamente. pero que sí. de, de aturar el auto, no sé qué historia. Bueno. Permetada carretera. carretera. Sí, sí. <ríe> bueno, pues bueno, tenemos físicamente, podemos gozar de la, de la suya presencia y que nos viene a charlar de una asociación que ana y a poco, Moncayo 900. ¿De qué va esto? ¿De, de Moncayo 900? Bueno, cuéntanos para estar estrictos en no y Asociación, eh, bueno, yo, de momento hay una iniciativa, un colectivo... heterogéneo o relativamente heterogéneo que nace pues de un ambiente cultural difuso que existe en, en la comarca de Moncayo, eh, digo como comarca de Moncayo para no identificar ex exclusivamente con la de Tarazona y el Moncayo pero bueno eh, que de Chen que somos alrededor pues, de Tarazona de la comarca natural, Sí, digamos de la comarca natural porque yo creo que somos Chen con una percepción más más de país no pas de, de Stau y, y veíamos eso, una cosa más difusa, pero bueno eh, la cuestión es que eh, se da la circunstancia de que eh, Tarazona contaba con un, con un dance eh, tradicional que se dijo de Fer eh, para estar en el año eh, eh, 1928 y eh, siempre pues, los fa, 20 años principio Chen aprender a tocar la gaita eh, la gaita la, allá clamamos gaita la dulzaina. Mm. y y bueno la, la dulzaina y la gaita de voto también aprendió aprendido Chen bueno que y desde pues eso si fa 15 años pues había do, una o dos dos collas de, de gaites bueno se llaman todos gaites de esta zona pero había como dos o tres collas pa, poco por, por por afinidad y tal pues tocaré cada uno los Ay, ahora no me acuerdo cómo se llaman, no sé qué de los señores del Keiles, los gaiteros que ahora no más asociados al Lanfolk y pues los de la estirpe que están tras crucera, ¿no? pues, pues son de de los lugares, más amigos o tal y se reparten un poco pues la otra batalla. tocan juntos y eh, pues siempre charrando, de, char, bueno, charrando de de pues caldría recuperar o Danze tal a zona tal pero de Danze tal zona se ha perdido todo vía bella foto se sabe cómo ya los vestidos los traches que son parecidos a los de la Grisel y los del Boost y y lo único que nos ha perdido bueno se ha quedado el dicho de los dos ditos estos que dice se dicen mm. ta, y ha quedado el único lo que ha quedado y es el personaje de gato vale pero de ninguno la zona sabe bueno fueras de los cuatro frikis del mundo de mundo <risa> de, del aragonesismo cultural saben que ti que lo triste no y siempre oh, pues a ver si se lo recuperamos por aquí por allá y eh, yo el año pasado así en un poco una situación eh, psicológica pues un poco de tronadera <risa> dice el año que viene fa 900 años De a incorporación de la Comarca, de Moncayo a en Aragón, en un principio, en cara que el impuesto mm -hmm. por asti, un puzzle fácil que la <risa> acaba que ahora. Y y dice, me chugo un brazo a que las administraciones públicas no van a hacer cosa. Al tu vaso encerté, ¿no? Por eso dice, pues una cosa muy guay de recuperar, eh, o sea, de, de, de conmemorar y se. Eh, aniversario ser pues sería mirar de recuperar o dance. Y, que so, y somos pues, pues mirar de darle vida a um, cuestiones culturales que son un poco pues en, en vías de extinción con una conservación pues floja, pues dales vida, tocar el tema de la lengua, que yo ya era con la edición ya preparando la edición en castellano de mi mm. libro sobre la fábula de Moncayo. de Moncayo y eh, también cuestiones de deportes tradicionales, un poco tocar el tema de historia. Pues principio principiamos a Charrane, venga tal, y en septiembre pues ya nos achuntemos Chen pues, de diferentes ámbitos, el ámbito del aragonés, el ámbito de la música, Chen un poco que era Bonastí, que a lo tonto, principiamos a decir cosas y la Chen sí iba apuntando. Comentabas, ah, pues hemos mirado, somos mirando tal". ¡Ah! pues yo quiero, yo quiero apuntarme a, a, a bailar, ¿no? Que a lo principal. y pues nada pues principiemos nos organicemos allá y éramos medio organizados para septiembre octubre ya pues lo, que si sí, luego luego no sé qué ta. y justo también ocurrió que yo creo que por presión o por mediación de José Luis Corral o concejal o de otra zona anunció que iban a hacer bella cosa para conmemorarlo y ya hicimos de mirar de co colaborar o al menos complementar ¿no? ya ha pasado la la data de conmemoración así más leita, que era a principios de abril, que nosotros hacíamos uh -huh. bella cosa para reforzar, pues lo que fue va, también el concello un poco tal, ¿no? Y, pero bueno, desde de febrero hemos principiado a ensayar. Y un poco idea, eh, lo que ya centrándonos en Odance, eh, lo que queremos hacer, claro, mmm, posiblemente Moncayo siga la comarca con mayor densidad de dances tradicionales que ya había en la historia de, de un mundo mundial. Que al recordar que un dance en Aragón, o sea, los, los bailes de palos o los bailes de arcos o de cintas y tal, existen en todo el mundo, ¿no? Mm. Con mayor o menor mmm, concentración o tal, pero mismo en la India, o sea, y una cosa, de estas tribals, tribals, ¿no? Pero eco, el ser un baile composado de varias mudanzas, con una estructura, unas tal. con una pastorada aunque dos pastos se troban, charran de cosas de lugar, no sé qué, por aquí, por allá, de que he ha bien dio mal con Odiaple y repatán. Y en a nuestra comarca, y alrededor, eh, con personajes extra, como Ocipotegato, Ocipoteros, o como se clamen, mm. eh, y eso existe en Aragón y en Navarra, básicamente, ¿no? No sé si en Cataluña o en Valencia, eh, y había una concentración terrible de danzas, Pues bueno, en nuestra comarca existían. En, Centrándonos en la de Tarazona, bueno, si continuamos por la de Borcha, sigue igual. Mm. Y eran en Novallas, en Malón, en Tarazona, en Grisel, en El Bust, en San Martín, Litago, Vera, Alcalá y Añón. 10, ¡Oh! De 17 lugares. Si no, no existía más. Y en Borcha, pues tenemos en Bulbuen, en Malechán, en Ainzón, en Borcha, en Albeta. Eh, y más, o sea, ahora no me acuerdo de memoria, pero vivo eh, una concentración terrible. Ahora no se sé fa que no sé fa que eh, o no sé oh, dance de eh, risel el Boost y no todos dos años Alcalá y Añón. ¿Y esos son los que han, los que han arribado vivos? Vivos, que... tal. Eh, que se sepa, pues unos se edición de fer en los años 50. Bueno, que estos se han dicho de fer, se han tornado a recuperar con continuidad hecha en que los ha mm. vital ¿no? Pero pues en los años 50, no parece que se, se pierda del Itago o de Vera a Paixiu en la Guerra Civil, no vayas mal o en entrar zona un poco antes de la Guerra Civil <coughs> la modernidad plega y eh, claro mmm, Pues lo que miremos de Fer es decir, vamos, vamos a comprar un dance, vamos a reinventarlo, pero vamos a hacerlo a nivel comarcal, que valga para todos los lugares, que siga mixto, que siga laico, que siga. Eh, que siga, mm. que no dependa de una. de un bar santo, de. Una, actualizándolo. Actualizándolo a la sociedad actual, mm. que si un lugar dice, oye, que queremos bailarlo y para fiestas de tal, bueno, pues, pero lo que yo dance no. Y eh, lo que ya la pastorada, pues, por ejemplo, lo que íbamos a Ferye. pues lo de los 900 años, sacar el tema de, de la conquista aragonesa, la repoblación mm. y sacarle un poco de decir, bueno, a la fin, si conquistó a los cristianos, pero continuó podiendo tener a suya... Cada, cada religión se mantenió por interés, pero por lo que siga, ¿no? Mm. Pero un poco la luita de o bien y o mal como la conciencia de convivir o acotolar, ¿no? Darle un poco la vuelta... Eh, De, hablando de la historia tal como fue pero dándole una vuelta a lo que había mal fuera de que eh, un cristiano gana a un, a un musulmán ¿no? un moro, que en el lenguaje sí, sí, son sí, los sí. moros y ahora pues sí yo, eh, un poco actualizar eh, acercar a Chen, úsalo como recurso didáctico porque se puede tocar muchos temas de música, de tradiciones de, eh, de culturas eh, enreligadas pero diferentes no porque claro un eh, poco charlando yo que vayan en el Instituto de zona, ¿no? pues los profesores de música, pues que los tagales del, del instituto, de primero de la ESO, les charlas de la J y les dices que había J en toda la península y, se, y no, no, no saben que había Jotas fuera de Aragón, que solo existe la Jota aragonesa. Y ahora, decirles que existe bella cosa más de música tradicional fuera de la J y de feito les mandó un fer sobre bailes de palos y no se les ocurre otra cosa que trobar uno de La Rioja. Oh, hostias... <ríe> Claro, que, que ante más no creo enñaigagüeires, ¿no? En la Usovia. riocha, sí, o sea, en la zona de, del País Vasco, sí, sí. en torno de Euskal Herriko, <risa> eh, y Aragón la y Ica, Cataluña, ah, y, Pro y sí, sí, sí, Conforme vas hasta más en Tenerife se, se pierde, no sé si porque no en existió, o por porque perdido. Por es pero uh. En la zona de Valencia también existe, o sea, que habría una continuidad en todo este entorno ibérico, o sea, ibérico del río Ebro. Sí, sí, sí. Sí que debe haber, En Castilla también existen paloteados mm. pero a lo mejor solo un baile. No existe. Sí, eh, toda la vida. O no hay, toda la exactamente toda esa todo, estructura. No. A ver, que esto yo tampoco soy un experto, pero bueno, eh, <risa> pero que tenemos una singularidad histórica, o sea, cultural que nos hemos, nos hemos pichado encima de ella con, sin sentido, como todo. <risa> Y la idea es recuperar esa tradición actualizándola, que pueda plegar a las escuelas como un elemento didáctico y aprovechar pues, también pues, afer, eh, pues, la lengua de zona de bueno, en Moncayo, explicar a la Chen que viene del aragonés. O sea, que bueno, las diferencias vienen principalmente del aragonés, que la Chen también no ha de aterrizar. Y los esportes tradicionales, pues mirar de también introducirlos en, en, a nivel de la escuela, porque los Tagals... que una pena que en Navarra los críos en el patio chuguen a pilota y en Aragón no sepan los críos que los suyos vuelos chuguen a la pilota mañana, claro. chicos, ¿no? Mm -hmm. Pues un poco y se la historia, ¿no? Y que siga una cosa que, que en cara que, que hagamos feito este año, que fan los 900 años, contiene, ¿no? Porque, por ejemplo, en Borcha, que se apegue también a, a territorios, pues, en Bugans como Borcha, que fa tres años dentro de tres años, los 900 años de la incorporación... <coughs> Eh, y también en la Ribera Navarra y en la zona de Agreda, ¿no? Porque a la fin, o Keiles, o, o, o Filo, que, que une pues, iso, las, los territorios en Beldia, Aragonesa, Fablanstof, ¿no? De cultura mm. lingüística aragonesa. Latina, romance. Pero, o sea, que romance. O sea, romance, no, no pasa euskérica ni castellana, ¿no? Pero mm. bueno, pero que a la fin... Las culturas eh, pues, eso, se, se religan pues, en un puzzle ¿no? y, y no, no acaban en un punto, una acaba y otra precipita y otra sino que se, se religan. Y todo y yo, pues, poque a poque. le vamos pues, de ensayo, de, somos ensayando tres mudanzas de momento, esperemos tener a lo menos cinco para cuando lo representemos, tampoco sabemos, guaye claro si lo representaremos para fiestas de toda la zona. Eh, queremos hacerlo, a ver si se puede estar ya revestidos con las sayetas, o sea, con los. trachés, bien, guay. Estos que molan con salietas y con todo. <risa> eh, ya hemos feito el uno probatina en Grisel, hemos adullado a los de Grisel porque se quedaban sin semper este, este año para bailar. Nos de una duya y a, a, a truca pues, nos van a dejar hacer una mudanza que parece que no, pero les cuesta eh, a los de H en dos lugares. Cuando uno de los problemas de la despoblación es que los lugares no tienen capital humano para... De... Pa... claro, para Claro, porque... de estar conscientes con cómo de la situación sí, sí, sí. y Fair País Fair País mm. en, en curto pues importante ah. bueno y que cuáles son esas primeras actividades en, en este recorrido porque yo todo soy yo siguiendo por por Facebook y he visto que que, iso, que en muy poco tiempo pues ya o sea fendo a saber las cosas o ir pinchando las fotos todos esos asayos y todo pues, pues los asayos cositas. los femos pues miramos de todos los sábados en abril fue un poco pues, entre semana santa y tal pues, eh, y miramos de fe entre semana para compatibilizar que viajen pues, porque viajen interesada pero, pero claro no pueden ensayar y tal y la idea también pues por ejemplo apañanos para que si viajen con fillos que no puede tal que puede ensayar pues mm. mirar de que traigan los críos bueno uno se le encarga también pues yo eh, pues ver que todos Puedan, con las suyas posibilidades puedan participar de Bella Traza. ¿no? Hemos visto Bella Charrada en, en Bel Lugar, nos han, nos han demandado ya en Belatro, eh, hemos colaborado con otro bel Belatro a dance, eh, nos han enseñado eh, el baile de los arcos de, del Gust, vimos a bailar un, un paloteado de, de Grisel, nos hemos inventado eh, una mudanza que va a estar un, un pasavilla, Basado en una canción, estoy curioso, porque eh, los que, Luis Miguel Bajén y Mario Gros, que hacían otro valle de, de la tradición oral de Moncayo, a los gaités de, de Moncayo les dicen, por cierto, que la canción de A Pamplona hemos de ir, que se usa también en mm. lo carnaval de Arnés, que dice carnaval aquí arriba, sí, sí. pues. Eh,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 Y un poco, pues si se treba pues lo hemos ido haciendo poco a poco, o, supuestamente no de los 900 años de la conquista, que tocaba para el tubaço para el 6 de abril, pues, hacemos una mesa, un una, metíamos una mesa que se nos la llevaba al aire, pero bueno, un ensayo abierto, que poca chen iba por la carrera y tal, pero bueno, sí que a lo menos le hemos dado, eh, pues eh, hemos feito notorio eh, y bueno, pues eh, y esperemos que la chen se nieba, la chen y, eh, le fago a Goyo y, y, y se anima a participar de via traza o sea que poque a poque y eso cuánta Soz? qué perfiles cómo cómo pues, llega la chen que integra qué sé yo de, a este de momento 900? hay tres directamente participando dos y participan dos y pues de la chen pues uno de aragones pues como somos cercanos y tal pues um, dos tres cuatro cinco Cinco, lo que sabe, claro, el poder de pues, pues uno oye en Zaragoza, otro oye en... O sea, cada uno, pues, lo treballo, ¿no?, lo que tiene. Pero, bueno, eh, tres o cuatro, pues, Chen, que tampoco oye... Pues, lo fango oye estas cosas, pero tampoco han feito nunca cosas en mm. concreto, pues, también se han sumado. Eh, de un mío lugar de cuchillos pues, a lo tonto se animó en, eh, cuatro o cinco personas que yo no me, ni me esperaba, ¿no? Eh, y, pues, ala, pues... Mmm, un poco de ¿no? Pues con interés por lo tradicional, o tal pero un interés o sea, una cosa que nos, no nos esperábamos ¿no? de que hubiese tanto interés eh, de Chen tan variopinta, ¿no? También Chen que relacionada con el mundo de J, ¿no? Que el mundo de J hay un poco pues, pues, eh, muy, muy cerrado en el mismo y creemos que, que, que tiene que ubrirse ¿no? El mundo de J y y la J pues por ejemplo cosas que charraba charramos no pues cuando ensayamos y cuando quedamos pues que al mundo la J por ejemplo pues, las letras de las J pues, ah, dale un, pues sí que a darle un Tornar un poco sí. a, la, a, a, a los años 30 no a, sí, a sí, los sí. primeros 30 no pues que viva canciones de todo tipo pues Jotas combativas o Jotas sociales no mm. que, que en zaguerías pues nos se escuchan guay. Sí, yo creo Hombre, has tenido un trabajo también sí. curioso y, y duro, porque... Sí, yo me porque acuerdo de Fabio ...y probar todo lo que se feba en sí, aquel salón. por ejemplo, el, había un video de un grupo de Jota, Hardcore, eh, que Feban no sé cómo tal, y bailaban... Y se ponen, y te van a hacer un baile así... Pues que, que otros pueblos... Rollos K. Sí, eh, que, que otros pueblos han feito... han modernizado suyo suya tradición musical, no, pues el pueblo andaluz. Mm. Pues, sí, sí. Pues nosotros, ¿por qué no, no? pues sí ya ya ya toca ya toca bueno Antimás, yo la verdad es que por la por la experiencia que que tenido, lo poco que he feito yo de de bailes y de tal sí que yo verdad que a rock la chen de mucha sensibilidad muy diferente no y que y que más yo creo que hay una actividad en que se fa muy tapacha. yo lo, lo el año estoy en un año que sí que fací un curso y tal y era todos los días en, en rematar los cursos pues hombre pues fete la las bravas en este caso que no nos mm -hmm. feo nos nos atrás Y, y bueno, pues de, de aquella época en encara, encara tenemos A saber los amigos Pero, pero Asti, ¿no? Y, y yo creo que sí que, que hay una actividad de socialización que pues, lo Sí, que puedes, porque ¿no? por ejemplo La J yo me acuerdo que un principio Hace el curso de Aragonés en Litonigo Lleva a María Una compañera de, de, de Asti Que va a Fito J toda la vida Y tal eh, yo le planteé Cuando charlamos del Aragonés digo, claro, porque la Chen quiere el Aragonés en los museos digo... Y le compara, le con la con disparación. Y decía, va, ¿cómo la, Jota? A la J la J allí muerta? A la J la han matado porque la han puyado, te han dado. Y la Chen ha visto que ya no puede bailar eso porque se ha convertido en, realmente ye, y un baile sí, un ballet sí. um, aragonés. O sea, y un ballet de de ¿cómo se dice? de elite. sí, sí, sí. Pero claro, la... la Chen no se va a meter a bailar eso porque no va a poder y va a ser lo ridículo. Y con la, la, la, la jota cantada ha pasado lo, lo mismo. Cuando yo era chico, no era rara la boda en que no acababan cantando jotas. Y ahora... O la zorreras, uh, en eh, general. Sí, pero... Pero me refiero... Pero ahora, yo cada vez hay menos oh. en las casas... Es decir, eh, como ya en la huerta no canta ninguno, porque se mete no... <risa> o... Radio radiocasete y tal, uno que siga. Eh, la, la música, como parte de, de, de la... Además, cada uno escucha suya música, ¿no? Y eso que también sí que han conservado, por ejemplo, los occitanos, ¿no? Como muy de argüello, claro, de, o sea, de cantar, popularmente. Pero que no en que Tú vas tan, tan a Navarra o tan Castilla también y los lugares encara ¿eh? en la chen baila. Hmm. En Aragón no pas. Sí, sí, sí, sí. Y pues como cada uno, que si yo soy chumpa chumpa y tú no sé qué, no sé cuántas. <risa> la música tradicional, a la fin lo que fue llenaba, que era la música de Toz. Hmm. Que Feba gollo, a Toz. Pues, Porque se asociaban más a la fiesta y a, la, claro, a los días de... exactamente. ahora la, la chena de poder. Eh, creo que en Aragón nos hemos de reinventar. Y un, una cuestión. Como aragoneses. <risa> eh, y una cuestión muy curiosa. Cuando hacíamos otro tríptico para informar de que ya era Monca de 900, pues yo hacía los textos así un poco de prisa y en pasé a una compañera. Que sí, que he aprendido ya cosas aragonesas hace años. Tienes cierto interés, pero tampoco hay una persona está julgando el tema, ¿no? Y eh, repasando los textos me dice, yo metí, pues claro, los, los aragoneses conquistan Tarazona y Aragones, y se Aragonesiza Moncayo. Lo hmm. bueno, pasa cuando los aragoneses vienen y repoblan Y Facio, Aragonesiza. <risa> sí, es que lo oí, lo oí. Y hice, digo yo, sí, hice claro, catalanizar. Aragonesizar, sí, claro. sí, digo yo... Españolizar. Españolizar, o castellanizar, o, o, o, o... O, o lo que siga, que por cierto en Nodrae o sea. sale catalanizar, sale castellanizar, sale españolizar, pero ni, no sale ni vasquizar, ni euskaldonizar, me parece, ni sale aragonesizar, porque galleguizar, sí. Yo lo miré por... De... Sí, sí, bueno. Qué a curioso. Qué curioso, ¿no? Galleguizar... No, no, no iba no, no, no he parado cuenta yo, no, ni lleva sí. ni, ni pensado. No, no, es que ninguno le, yo no he pensado. Sí, sí, sí. Pero es que a lo poco... Cuando me metíais una reflexión, hacía un comentario, no sé cómo fue, y, y también dijo, aragonesizar. Y eso eh, suena mal. No, no suena mal. De aragonés, aragonesizar. Claro. De blanco, blanquizar. No, bueno. No blanquear. Sé. Bueno, blanquear, no, pero. Eh, a ver, ¿cómo decirlo. Pero he sí, bueno, pero, like, pero sí, sí. O sea, tu faz sobre el adjetivo fas, o verbo, o, o de, verbo. Con, de que, fas, que sí. tú conviertes una cosa. Se, se, se clama formación de parolas en Caracas. Sí. Muy tachenle esto, le carcané sí, una Sí, sí, no, pero. Dale. Y claro, yo lo veía claro. y es que los aragoneses no, en, no somos capables mismo los que tienen sensibilidad por los aragones sí. no nos sentimos capaces de influir culturalmente en los demás como tal, como aragoneses mm. ¿y eso qué significa? que tenemos una autoestima como pueblo <risa> pues bueno por, por, por, por tierra no, lo siguiente es decir eh, nos han colonizado también que no somos capaces de plantearnos que podemos influir En otras culturas uh, que podemos reinventarnos, actualizarnos y, y perdurar como pueblo sin pretensiones no sé, invasivas ni tontadas. Pero que, que somos aragoneses, que, que es que es que la chenloa no, no fáis a reflexión, ¿no? Mm. Y, y bueno, ya no digamos los políticos, pero no varios <risa> varios usan en los eslogans este año sí, Aragón sí, sí, sí. Que, que yo cambiaría el segundo mandamiento y metería eh, <risa> no no fará no, no fuera a servir un hombre de Aragón en vano porque si no tendrás pecado Pacutio Pero es verdad, esta reflexión que fas ¿no? De que París es una miqueta la cultura aragonesa o Aragón en general, eh, lo que decías de la jota o del aragonés, ¿no? Que se ha musealizado, ¿no? Que hay una cosa, pues eso, que la cultura aragonesa toda la gente entiende lo que ella el tumbacho, pero como que hay bella cosa de antes más, ¿no? Que ya no ya no se puede actualizar, ya no ye viva, ya hay una cosa, pues eso, pues que, que sí que tornamos a ella, pues eso, pues como cuando animo está un museo a ver la mira, si nas vivían los aragoneses, ¿no? Sí, sí, bueno, eh, que los, a Los visigodos y los aragoneses. Sí, sí, sí, somos como eso, un museo, sí, sí, sí, así es de triste. El problema, Ye, es que la opción de presente Ye, es no estar cosa. Hmm. Como se dice, pues, Fenos uno con Otot, ¿no? Y Otot no, no lo podemos percazar, no lo podemos. Fer, no podemos trabajar con él. Las cosas con las que se pueden trabajar y que nos pueden. Mm que tal son cosas concretas y esas cosas concretas pues que Igual, De concreto a concretizar, de Aragonesa, concretizar, pues es que pues. Todas estas reflexiones o problema es que no se fan. No se pues, fan. Somos con otras custodias que muchas veces. pues... pues, pues Y esas cosas tan simples, pero que esto lo, pues lo puedes extrapolar a, a más temas, a todos los niveles, ¿no? A nivel político, económico. ¿no? Cuando una persona no se cree capaz de emprender de, de, de una iniciativa, y, y, y no, más que al vellera, como yo la cosa, ¿eh? Sí, muy, sí. muy poca Chen tiene esa capacidad de, de, de emprender. Y cuando la tiene, la avenue, la ideologización, la avenue, sí, pero cuando, cuando, no más pueden emprender los que. Pues corresponden a la ideologización del emprendedor que tenemos ahora, ¿no? Que hay una edad muy concreta. Sí. Pero que existir más trazas de, de emprender. Y bueno, unas movídicas majas. Nos hemos precisado charlando de Moncayo y hemos acabado allí. Sí, sí, nos hemos meso aquí una... filosóficos. Sí, sí, pero... ¿Y en más fondo de que, que no París? Eh? Hombre, creo que sí. sí. Bueno, tornando una mica ta ta tierra... ¿Cómo te organizas? ¿Cómo, cómo <risa> funciona? Porque decíbas, edito asociación y, y sí, porque, claro, porque muchas veces tendemos a... No, la, la, la asociación no sé qué. Sí, no sé cómo funciona, pues, la verdad. al no principio, a ver, nos achuntemos realmente dos personas, ¿no? bueno, Yo, ah. yo me, me pego un, un golpe y, oh, y dice, <risa> oye, ¿podríamos hacer esto? Y eso a un gaitero, a Luis José. Y dice, hostia, pues sí, pues no sé, pues principio eh, pues acharralo, dimos un poco de forma y fuimos achuntando a Chen que, pues, eh, pues yo pues... yo char, mire charlar con más más lo que pasa es que no todas se pueda juntar y tal pero al principio, principio la cosa con principio pues un poco pues de forma natural sin mm. forzar sin tener unas reuniones pues, hacemos vaya reunión de preparatoria y tal y hemos cumplido la mayor parte porque decimos aún y pro o sea, ¿no? vamos a soñar y a, veremos lo que hacemos y nos centraremos en no dance especialmente y, mm. pero bueno porque porque queremos eh, Contactemos con varios centros educativos, con de centros educativos, pero yo que le he un poco más la, la en y tal, pues no he podido por cuestiones personales. Pero bueno, pues si no, pues para este año, pues para, para el curso que viene, porque bueno, pues sí que había un cierto interés. Y lo que hemos de hacer es facilitar el la chen plegar a elementos culturales, que la chen se siente participe, que la chen se sienta bien, que la chen. Que tampoco el rollo asociativo que entre, porque si no, o sea, que. y o saber día pues charramos un poco para los vestidos para organizarnos a ver exactamente qué mudanza hicimos oferta mm. hacemos una reunión tenemos cinco personas cuatro y pues, hacemos un poco hicimos oye pues a lo mejor una asociación ¿no? por cuestión más de perras que de otra cosa mm. pero bueno eh, pero una asociación instrumental para que pues, las cosas que se fagan si se demanda bella duya para bella cosa o tal pues eso pero no con un de espíritu de asambleas reuniones sí. no porque <risa> Porque, bueno, pues muchos meditamos ya en otras asociaciones, tenemos una militancia asociativa, cultural o tal, y ya tenemos pro. Y hacer las cosas pues, con tranquilidad, pues eso lo que te lo pasas bien bailando, que lo mía que lo has mal, que hemos feito esto, lo otro mal, pues podríamos hacer. Convidamos este sábado, íbamos a ensayar, teníamos 8 personas para ensayar y falló una a la fin. Y de, le ensayó, y claro, decimos, ¿ya aún ensayamos cómo? Yo digo, pues mira, a ver, y yo mirando de engañar a bella persona más de las que no puedo aportar... Y justo pues, a dos o tres semanas pues hacemos ensayo en cuchillos y estoy ensayando, bella persona, mm. pues la mayoría de las que fa al dance, que más ficha. Y le decimos, pues puede venir tu madre, y dice, ay, que le fa vergüenza Y al fin, vinió, completemos los guitos estemos muy bien, a suya familia veiéndonos y pues pasemos un rato bueno, ¿no? Y yo sin forzar y poquito a poquito. y se ha el no disfrutar haciéndolo y que siga una cosa que plega la chen y cual siquiera pueda hacerlo mm. ay es que yo yo muy curioso no tengo ¿no? tercero de paloteo no eh, eh, viachen vi que dice oye qué quieres felo? ay pero si yo esto no sé si yo no sabré si tal si sí, cuestión de meterse entonces tenemos un, un mínimo nivel de coordinación muy apatucas de estar va <risa> a estar un desastre no ahora y se, no haremos de hacerlo perfecto lo hemos de hacer la chen Hmm. Y yo quiero que fa que siga popular y el que, que, que siga vivo, porque cuando la cosa la, la museizas, pues uh, se muere, se fosiliza. Y, y bueno, hay, y yo y hay un poco el espíritu, ¿no? Y bueno, y mucha mujer, y una bien, cosa que bien, me fue contento también, bien, bien. porque oye, tienen esas ganas y. y, y y es diferente, ¿no? Que me agachen un poco de todo. Y Bel Crío se ha pasado a ver, claro, había épocas en que no, pues no pueden ¿no? tal, pero Bel sería lo ideal sería que en los coles vives críos es que se animasen, ¿no? Pues hacer ensayos pues en los, en los, eh, en los recreos, eh, tenemos ahí un plan de entrar en por los por los corredores del instituto Fendo Pasavilla -Pasa -Pasa y salir al recreo y hacer un principio de curso Para un día, ¿no? Pues para mm. que siga un poco un día especial y tal y Pero bueno, ya veremos. Por qué te, por qué ¿Ve el plan así, nada a corto plazo que se pueda pues feroz, contar? No, pues feros vestidos para poder, pues a finales de agosto, a ver si en esta la zona, podemos bailar. Ni no a. <risa> no hemos a confirmarlo en cada. Confirmarlo, pero veremos esfuerzo. A ver, si tenemos cuatro mudanzas, pues cuatro. Si tenemos cinco, pues cinco. O ya, ya, ya, pero ya. Sí, y una cosa. No sé si ahora es que había un lugar en, en La Mancha que se clama Tarazona de la Mancha. Oh, pues no, pues tienen día. Y es curioso, porque claro, hablando con uno, con el otro, tienen un paloteo que es solo un paloteo claro, sí. eso. que lleva un paloteado, un baile de batachins. Andando. Anda. No, un aragonesismo tremendo en sí, La Mancha. Sí, sí. Eh, caldría mirar a ver cuántos aragonesismos Vean en Tarazona de la Mancha, ¿no? Porque en Albacete, en Albacete, siempre hay. Y, eh, y resulta que París estar Que Blasco Collar Decía que en, en Aragón vivían antes Muchos mm, dances de matachines mm, Pero que se han perdido todos no, no en queda garra, garra de ejemplo Y que eh, Que más quedan fuera Por ejemplo en Tarazona Mancha o en México Y es curioso que el dance de los matachins De Tarazona Mancha Tiene una musicalidad poco castellana uh -huh. Y Que eso, diferenciar pues, musicalidad castellana y aragonesa, viachen. Bueno, la J castellana llevo más, como más. Pa, pa, pa, pa, pa, yo yo para pa esto soy negado. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y la aragonesa <risa> y como más. Bueno, eh, los que sepan más, pero sí que se nota, j, contada, hay una, se nota mucho. Eh, no me digas por qué. Eh. Yo, sí, sí, no, esa yo. intuición musical que tienes. Que, que fegan el Jaime Altozano este, que nos fega un. Ese Yo tuve. Eh, pues, eh, y. y resulta que las mexicanas o al menos ve el ejemplo de baile de matachines, de matachines, ah. pues si tiene, se nota esa musicalidad como la de Tarazona dices uh, claro aquí la nivel le bando de un puesto teatro, y claro si en cosa han perdido uno pues mirar de Pero bueno las tenemos hasta museizadas. Y... <risa> y en el libro que criando polvo sí, sí. Y, y pues reintroducir un baile de matachines, como el de Tarazona de Mancha mm -hmm. o el de Tarazona de Mancha, también y hacer nuestro y hacer como Un, una cucada sí, una cucada a las culturas chirmanas a estos lazos que no sabemos guay bien históricos, ¿no? históricos sí, y sí, tal sí, sí, sí. que no sé si son nos faría goyo que estás en pues son pues si yo un poco que la música nos faga millos personas y la música los bailes <risa> <risa> millos personas y sentido important. de que, que, que nos respetamos a nosotros mismos y respetemos a los de demás Y yo hay una cuestión, pues que no hay una fatera, ¿no? Pero bueno. Pues muy bien, juez, hemos filosofado, hemos charlado sí, cultura sí. popular, hemos de todo una miqueta. No sé si te queda Belzager Mensaje que quieras dar, a la Chen que, que nos ascuite de Moncayo y que por bella cosa no conozca Moncayo 900 <risa> o que quiera participar. Tenemos camisetas allí. en la... Son muy pinchas, por cierto, me sí, encanta lo logo, ¿eh? Sí, lo logo ha <risa> un compañero... colaborador de, de Lito y Niego, mm. eh, Pablo, eh, y bueno, y Elena también, aduyo Elena Moncayo, eh, y Pablo Soria. Eh, Saludico. <risa> bueno, que... ¿Cómo iba a decir? Eh, que tenemos las camisetas que son en la, en la botiga Marcarte, mm -hmm. y... y yo, y que, que quiera, que no suyo lugar... se faga un ensayo, una charrada sobre la lengua de la, la faula de Moncayo o vemos juegos tradicionales vale o que fagamos una charrada sobre los dances pues que nos lo diga Acu y acudimos en las medidas la de nuestras <risa> posibilidades porque lo hacemos todo por amor al arte y que, que, que, que puede cual siquiera puede participar que la idea popularizalo felo que toda la chen pueda participar, que siga vivo, que, que risca con, con con la Chen y, y que los aragoneses que aprendan que, que se crey, que se creyan, que se creigan, perdón, que se creigan que, eh, que nos podemos aragonesizar y que podemos aragonesizar. Pues Perfecto, oye, me ha encantado la entrevista. Sí, sí, sí, sí. <ríe> y animar desde aquí pues a, a que vayan más iniciativas como estas. Y en otras comarcas, exactamente pues porque viene, pues Giro Borcha, Dinpos viene Karatayu, Daroca, pues todas esas comarcas que pues que se animen a celebrar media cosa parecida. No. y hacer bella cosa parecida porque en todos los lugares habrá pues dances o movida a nivel cultural que en, en lugares se conservan mejor que en que en otros y que venga que la cosa que llega flow ¿no? <risas> que chen, y que bueno eh, o suyo tiempo libre no lo mal en centros comerciales y que faga, sigan creativos y sigan dueños ambos de suyo de suyo futuro exactamente pues con este mensaje que me encanta sí. Eh, seguimos una miqueta, metemos una miqueta de música, te os presento a escape una otra colleta y, y tornamos, de pues, en Terra Barrenaus con, con una otra entrevista bueno, David, muchísimas gracias y, y que claro. venga muy bueno por Moncayo nos veíamos. O vaya bueno <risa> Que te sentenciaría, en... Si antes sentíbanos a ira, una de las collas que actuó en Noviña Rock a primera hora, por eso te os recomiendo muchas vegadas que vaigas que a esos conciertos que se suposa que son de, de segunda fila o que no son a lo menos tan famosos, bueno, pues ahora nos trobamos con Atros que también empecipieron a primera hora de la tarde en Noviña y que suenan así de bien. Hay noches que solo me escucho a mí Y me castigo con tanto reproche Y me despierta el pecado que comete Ya no tengo, está claro Somos culpables del disparo De la matanza y las veces que hemos sangrado No entiendo esto de alejarte Si soy adicto y quiero envenenarme Cuando me rompo me pongo a buscar la excusa Estoy al borde de que me acusas Quiero viajar bien lejos Buscar mi musa y hacerme viejo ¿Qué marea? días que me hablaban sobre ti, infierno, creías La voz que sentís ya la de Juan Zanza, que Beluno no lo recordará de La Raíz y Sagolla, pues que bueno, se ha aturado una miqueta por ahora, no sabemos si tornarán uno pas, pero tan y mientras podremos disfrutar de Belu's dos suyos componentes, como este ex guitarrista de, de La Raíz que se ha feito lo, nuevo, lo suyo nuevo proyecto, clamado Valira Se va a romper esta historia de balas e infantería. Tú, voz que suena perdida y vacía, y yo vagando te la encontré Allí donde juramos la fantasía. Siempre con tus planes de venganza y el engaño de tu propaganda, y yo luchando por una causa vacía. Ay.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 Las melodías que me hablaban sobre ti. Guitarras, buenas letras. Y bueno, pues ya podéis sentir todo eso que nos transmite estos nuevos Valira que van a dar mucho de que charrar, que ya son eh, circulando por, por todo lo, por el circuito de, de festivales de este verano. Y que, y que cuento que los sentiremos y mucho, mucho, a lo menos en este programa. Bonsocrate. que me hablaban sobre ti el infierno en que creías tumbaré... así, nada, es que te os voy a disar con Corazones Ambulantes una de las canciones de este primer disco que ha feito Valira y con, con esa música con ese Corazones Ambulantes de Valira todos os disamos un rato de disfrutar de suya música y tornamos a escape como siempre en la 101.8 da FM en Radio Topo La Voz da Sin Voz también en La Nuestra Lo Enganaronés. Haces que se llene de ilusión cada silbido Estos años soportando el ruido, que hemos crecido en ti inmortal, en tanta oscuridad. A veces duele si nos clavas los colmillos, Era silencio y dibujes sonidos, viajando en tu compás. A esos nuevos instantes que nos dibujaron tu estandarte. Acercarás a esos ojos distantes y brindarás al descubrir que arden dos los corazones. red que se ha mezclado en mis sentidos Persigo un sueño que inventé de niño Crear tu luz y renunciar a tanta realidad Que cada pieza de mi historia se encajó contigo Soy presa fácil, fiel de tu destino Viajando en tu compás Mordo este papel, quiero verte a paz Y brindarás al descubrir que arden los corazones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 Tú también tienes la clave para que el aragonés continúe vivo. Fela servir. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. <risa> la fumiga, Tupiles, Atomic, Atomic, Atomic Studio, Garras. Sigues escuchando Tierra de Barrenao, sigues en Radio Top en la 101.8 FM y tenemos ya una otra convidada que tenía lleva muchas y muchas ganas ya de, de charlar con ella porque lle una otra compa de, de la radio, que fa radio libre, que fa radio en Aragonés y que no lle otra que Elena de Que Diz Isha Mesacha. Buena tarde, Elena. Hola, buena tarde. Que la tenemos perastí, per lo Sur pasando una miqueta de fredor, ¿no?, Montalban en caseta que fa una mica de fever parece que va a pleber también va, se, lleve, se lleve se muy bien y yo meto música de, de verano ahí para pa ambientar <ríe> bueno lo primero de todo qué ye, qué dice Isa Mesacha pues qué dice Isa Mesacha yo solo programa con temática feminista y antiespecista en Aragones de Radio Montalban <ríe> pues yo un programa que me pensé de hacer fa un, un, un bels meses me parece que empecé en octubre, diste mes y, y he pues una mica o sea lo que me peta o lo que me <risa> lo que me va porque tú bien sabes que cuesta bien de trobar chen para entrevistar o temáticas para charlar en aragonés o probar tiempo también no para <risa> Sí, sí, de, de, de, de, de lo que más, muchas pegadas, ¿no? Lo tiempo, las convidadas, en fin, sí, sí. Bien bolicado. ¿Y cómo se te ocurre esto de, de embrecate en, en esta, en esta aventura, ¿no? Que yo fuera un programa de radio. Pues, ya hace años, cuando Torneta Montalbán, bueno, te lo reconté, fue a poco, que, que se me ocurrió hacer también radio. Bueno, yo he escuchado, Tierra de Barrenaos y, tos, y y otros programas que nos ha hecho también en Aragonés. Y bueno, pues, eh, con principio aquí Radio Montalbán, yo estoy una de las pioneras, cuando era más joven, en cara, más joven. <risa> <risa> ¿Más? <risa> más en cara. Y bueno, sí, tenía yo 18 si o 19 años y, y bueno, pues, se principio aquí a hacer este proyecto de Radio Local, ¿no? hicimos eh, un curso y todo... ...de, de cómo... los controls y tal... De, ...de... ...de... servir o... ...o lenguaje radiofónico también... ...y bueno, pues nos trovemos un... ...un grupo de Chen... ...de Chen joven y... ...no tan joven también... Que, ...que pediríamos hacer... ...pues eso, ver los programas de radio... ...yo me chunté con... De ella amiga hice vanos un magazine que se decía Magaban, <risa> <risa> super y chiran. y nos lo pasábamos de BT lo pasabanos muy bien, muy bien. Y bueno, mesmo nos, nos, nos inventábamos el horóscopo y todo, un mogollón de, bueno, como de todos sección. los <risa> sí, sí, sí, pero bueno, entrevistas, noticias, efemérides, Bueno, de todos los y nos lo pasábamos de Diti Bomba. Y mesmo, eh, en Karagüe se, se pascuitas, um, pues no sé si decirle cuña, como decirle, o lo anuncio de Radio Montalbán no. que, eh, y una canta que me yo compuse yo, y se me siente tañe la guitarra, y toda la chen que se van a los programas de, de, de deporte, de cine, de, Tal, pues salimos cantando y con una frase de nuestra, te la he de pasar, para que la metas en el programa también. Total, total, cree, ¿eh? sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y es súper ridícula, pero toda la gente de Montalbán ya eh, identifica a Radio Montalbán con la canta Y, y salimos pues todos cantando, nada, de video, eh, Radio Montalbán, Radio Montalbán me gusta, me mola, me gusta, me mola... <risa> <risa> tiene el toque tuyo sí sí <risa> y pues mira para cuenta la de años que que falladizo y que en cada lo fan servir, que ¿no? cada se puede sentir en la radio y soy, y soy aquella que buena claro <risa> sí lo que pasa que yo ahora bueno en cara con Tinan ves dos mis compañeros que precipieron hace rayo ayora eh, Emilia Miguel Ángel Joaquín y Antimás pues son los que más, eh, se encargan de todo y de planificar todo y, bueno, tenemos a Coya de WhatsApp aún nos comunicamos, eh, cuando nos hemos acordado de aquí le peor toca que, pues nos lo dicen. Lo que pasa que ahora ya no había tanta chenchoven como ya nos antes. Y eso ya una pena. Pero claro, eh, y otras plataformas también, eh, que me yo? El internet, ¿no? De seguro. Se ha puesto, se ha puesto estar uno a dar razones, eh, por las que ya radio, pues ya no, yo estoy que la chen ya no la siente tanto como no antes. Antes, pues, en todas las casas, en todas las casas se eh, puede, va a sentir, eh, por la tardía y Montalbán en las horas que se ceban. y los programas pues se se se, se van de tardir y a uh, bueno y ahora también eh se fan de tardir y uh, a y a día de nién se siente también por un mighty <ríe> pero ahora ya pues digo que la gente tampoco nos escucha radio Guaire ¿eh? y no sé y solo te va a faltar una amiqueta y y también una una mica feedback ¿sabes? que te digan que les hago O que puede hacer? no sé. Yo estoy que, en cara me falta una miqueta, viso, ¿sabes? No. no sé tú cómo lo levas con tierra de barrenos. Pues lo de feedback lo leo también una mica malamén, ¿eh? Porque, ¿Sí? porque la verdad es que la chen, pues sí que de cabo, tal cual, me comenta bella cosa, ¿no? Pero otro va a faltar, pues que, que, eso, que venga que venga más feedback, que la chen, pues mira, ya, aproveito para, para animar a la chen a que, a que, si sí. los lo programamos, pues, que escriban, que aquí sea para, para faltarme, ¿no? Que, que bueno pues eso para para no su para lo que Creo que quieras. tú en cara le vas mejor que no yo que, que lo feré, ¿eh? lo los lo retes que también llegue como una canal buena para que aquí te siente te no. pueda transmitir pues eso opinión sugerencias lo que sea exactamente, exactamente. pero claro y la verdad que, que a radio es como es unidireccional no <risa> de cabo cual Pero bueno, pues eso, para eso tenemos las caras. Yo sí que o el email de que dice esa mesacha mm. pero tampoco me escriben. ¿Cuál, ¿cuál, cuál, ¿Cuál dice email? Pues y es muy fácil. Lo mismo que no el Instagram que también hace poco. Eh, ¿qué dice, el email es que dice mesacha arroba gmail.com uh -huh. que dice mesacha ¿eh? isa con, con x. Por si no lo sabe Melun. <ríe> y en Instagram, pues nomás han de mirarse, eh, de mirarse, ¿no? Sí. Mm. O de mirar, de mirar. ¿Qué dices a mesacha? Y ya está. Y así nada ¿no? siguiera, pues, todos los proyectos y las cosas que voy, las colaboraciones, ¿no? como con tú, <ríe> o que me siguió las cosetas las que voy a charlar, en los venidos programas. que esta semana me pertocaba de ser programa, pero han feito una semana especial elecciones municipales y di una entrevista a cada uno dos candidatos cada cada día, lunes, martes, miércoles y jueves, así más que para ver Bueno y y cómo cómo funciona a nivel técnico porque no sé si Radio Montalbán es muy grande y muy chicota si tú y esto lo días en el estudio si tienes bella... cómo cómo cómo cómo se monta qué dices a mesacha Que va que va si yo que ye que qué dices a mesacha eh, y más una merda de podcast que no un programa de radio porque ya te he dicho que bueno yo soy <coughs> eh, en Montalbán de tres semanas pero voy a hacer Zaragoza también. Así es que, como te decía, y en Bolívar o Payo, pues grabar según te esquerías. Y también como entrevista a Wittach que Yeriri fuera de Montalbán, pues lo que fue IEF hacer servir o teléfono, sí. <risa> grabó con el teléfono, y pues lo, lo, lo mezcló en el ordenador Audacity y el mío mi yo era amigo <risa> y el y de toda la chenquefa radio y esta o, o radio, al menos ¿no? que hacemos radio así nada a estos niveles ¿no? cuento sí anti que que es un programa muy intuitivo y ¿no? sí, y sí, yo sí tampoco sí. no no he feito agarra curso ni, ni cosa pero bueno si tienes bella duda pues nada lo googleas y pruebas y así nacefa, que que así me pasa también que la calidad de Sony Pues ya es pésima, pero bueno, que también qué le da un encanto, va. porque a me fango y decir que soy neo-underground. <risa> Una amiga como todo lo del aragonés, ¿no? Pero... Pues sí, ¿no? Doing yourself, aquí muy se, se fan mucho esto de doing yourself. Sí. sí. En el underground. Y bueno, también la chen que eh, sí que me ha dicho por la carrera o por así cuando nos, nos hemos trovado que porque sí que ha escuchado mal el programa, eh, pues tampoco me han dicho que se ha escuchado tan mal. Así no es que y así no se puede continuar. O se ha escuchado bien, o se ha escuchado bien. De hecho yo creo que hay muchos videos que te o sea afortunadamente para los que ¿Y si no te sentimos. No, pues sí que en Radio Montalbán tenemos... Toda la equipación que cale. Tenemos una sala, una pecera que antes y más ahora tiene una mica más de, de aislamiento mm. por adentro, cartones Que se meten por adentro sí, sí, en hotel y todas paredes, para que no... Bueno, pues eso, para que no reverbere o no rebote sonido, y para no. que no se escute desde ahí fuera. Y una mesa bien gran, aún se pueden posar, pues, que me siguió seis hueito personas. y sí, sí y tenemos también um, así que tres o cuatro pantallas de ordenador para que cada uno, dos convidados convida eh, puedan ver lo que o sea y eso da, do papel ya se ha quedado de zaga eh y y también pues las conexiones eh, que se administran pues para los cascos y los micrófonos que que siguen y de pues, en o control pues tenemos el ordenador con dos pantallas que, que son siempre encendidos siempre encendido y después pues, pues a mesa bien maja también que, que siempre pues eso como pillamos la señal de radio y pues pues je, como que se que se talla y se fica por así Montalbán, no que tampoco no oye una una sintonía exclusiva sino que de cabo cuándo esas horas pues se metéis a radio Pues bien, pues en otro cuarto ya esa antena que lle pues todos los días funcionando y fue una calor que pa' qué. <risa> y bien, pues tenemos como una sala de reunión, así una gran, una pizarra y tal, y bueno, pues que lle muy bien equipado y, y la verdad que ayer me fería hoy que esto nos amortase, que nos rematase y que continuase vivo proyecto. Y bueno. para eso, pues, lo que te decía, que se amenista, pues, que, que se nueva, que yo muy bien que, que o de siempre sean así, y que, si amenistas bella coseta, o tienes el problema, taduyen, pero que, que se renueve una mica ya, o personal, las ideas, los programas, ¿sabes? Hmm. Que, que de medios técnicos andar bien, eh, porque, eh, bueno, sí, sí, que, lo, lo, lo que me has descrito, y yo. muy tomillor que lo que tenemos al de todo, por feito me, me llena diciendo, jope, que, que bien que vivizas, ti La verdad es que una pasada he visto, pues, principio con bella subvención, en montar que pillaron, cuando aquí en Ayuntamiento, no sé. Bueno, mm. tampoco quiero hacer propaganda, <risas> <risa> que somos en periodo de elecciones, venga. Que tampoco quiera hacer propaganda. Bueno, también te digo que los lo programas se van a emitir la nueva electoral, o sea que... Ay, ¿Qué ha dicho el domingo? Vale, sí, sí, Claro, claro. Pues tampoco, pues eso. Ya, ya que... no influye. Lo mismo me Si si Seguí que, a, que a tenemos bella vez... capacidad de influencia, que no lo no sé si... Sí, bueno, que además ya sabes que en aquí en los pueblos, pues... Uy, sí, Lo que sí, soy sí. siempre, ¿no? Que, bueno, tampoco. pues además a, a personas que... Sí. se dice, las personas que los partidos que se presentan. Pues hizo Pues cuando llega el amparín en, en el ayuntamiento, <risa> en el consejo, pues premio esta subvención y así así mosto y toda la radio. Y ha continuado creciendo y y así Bien. Y Bellilla que la mostraré pero... para que lo veigas. Bueno, Hombre, y a quien quiera, que, que son convidados también, ¿eh? Sí, sí, que si un, un viaje. Eh. Sí, sí. Si quieren visitar Radio Montalbán. A yo, yo más dicho con muchas ganas de visitarlo, eso tenlo por seguro. <risa> qué bien, una visitica. Bueno, ¿y, y este programa que faz, este que dice mesacha en Aragones y Antimas, transfeminista y animalista? Pa' aquí nos ascuita, que ya sabes que lo público de Rebarrenaus ya sabe que ha variado, ¿qué ya hizo de, de transfeminista y animalista? ¿Y por qué te decidís a hacer un programa sinas. as? Ah, mira, ya que... Juan principio, ¿eh? yo tenía más ganas que ir de ellas. Así nada que yo me preguntaba yo misma que, que, de qué lo puedo hacer. Porque claro, tú tienes muchos temas. Y eres muy friki, eh, de todo. Tú no, tú no. <risa> y eres muy friki de los comics, de pelis, de no sé qué, de tal. Bueno, que en realidad sí, yo también podría, podría con cosas. Pero bueno, pues como yo me siento tan feminista, bueno, me identifico como tan feminista, Y antiespecista, ya fa ya fa siete años que, que principias ando vegana. Bueno. Sí, y bueno, o como digo yo, privando es, de estar vegana. ¿no? Y ya no, sana, y ya es bien, y no te ibas eh, no moriendo ni cosa. Es <risa> que típico. <risa> no, soy sé muy bien, la B12 bien, gracias. Tengo bien de proteínas. Y bueno, pues eso, pues dije, ¿y tú, mm, Helen, de qué puedes charlar en la radio? ¿De qué puede ir lo tuyo el programa? Así ah, es que, pues eso, me pensé eso. En la cara, en la cuña de, de entrada, eh, que siempre meto esta de... es mil revoluciones de Mayacan, eh, y, y voy tallando una mica para... presentarme Pues eso, digo que, en cara digo, con temática, en cuentas de que, que yo quería decir con... Eh, con perspectiva o con ambista, transfeminista mm. y antiespecista. Pero, bueno, pues ya que en cara tampoco no he puesto a hacer programas, pero, pues eso, porque yo me siento y quiero que tenga una ambista transfeminista y antiespecista. Mm. Y con los míos ideas y las mías ideas. Así es que pues me pago y que con la chen, con la quecharro y las cosas de la quecharro pues tenga que vivir con eso. ¿Mm? Bueno, Eh, una de las secciones que es Zixa, que siempre gozo de fe, Ye, no, tampoco no tiene nombre, pero bueno, como alición. Yo tenía la idea de decirle Alicia Y sí que era, pues, una mirada de introducir, pues, eso, un del aragonés, antes de no charlar de, de otros temas. Y con Isa, eh, casi siempre, Maduya, Mario Gil, que mm. también llevo dos amigos y compañeros de, de Nogara Religada y bueno con él, con él sí que charramos pues de, de bellos aspectos, de bellas cosetas, ahora somos charrando de en ¿eh, no Ozanger, ¿de qué charremos? Bueno, de la historia del Aragonés, ¿no? Mm. Pues hizo yo le fui preguntas como si estuviese una amiga ababola, Babola, a la de hoy, pero el Aragonés... y en no, venga un dialecto Mario y él pues nos recuenta una amiga la historia y cómo ha evolucionado y tal y cual y ah no hasta que eres tío, los movimientos de recuperación del Aragonés y bueno pues eh, las cosas que se están ibufendo pues en estos tres años y y esa me fue muy todo hoy no y salí como la que siempre fui y pues pues lo que me peta pues <risa> un día el tío especial Wito M a que entreviste A, pues a bellas mujeres que que llegan trabajando por Oweito M en, en diferentes ciudades también, porque estoy una de Teruel Yoli, Aneta en Huesca y bueno, y también he, he charre con dos putas feministas, mm. una que llegué en Cataluña, ahora Linda Porn, y Georgina Orellano en Argentina mm. Y hice programas que muy bien, yo me fascinó mucho hoy y explica la chen también. ¿Eh? En cara a que, que hizo, pues que, como charlaban un feminismo pro-sex, ¿no? Sí. A favor de las prostitutas eh, feministas. Y, y bueno, y de, de feminismo transfeminismo y de, de la mía vista, ¿no? Lo feminismo. Pues tampoco, yo me pensaba, mirar la chen, cómo lo acepta, como tal, wow. Pues mi mamá y las mujeres que las aquí, y todo la chenque, que me todo, pues, pues muy todo bien, ¿sabes? ya que, y además, o miedo de cómo te percibirán, cómo te van a recibir, que bien, pues lo que es realidad, ¿no? Y, bueno, pues eso, hice un especial, de 8M. Y, pues también pasé un, eh, un día que estoy un poco anecdótico, porque me, bueno, venía Angela Davis a Madrid. Y ella y me ganaba muchísimo de Villela, y me pilló día <risa> <risa> Y me pillé y me y marché para Madrid. Y, y bueno, pues eso, fue especial, y quedó pro bien, porque yo explicaba, pues como si estuviese en un artículo en un periódico, pues las cosetas más relevantes que charró, y decidí, claro, como ella, ella charraba en inglés, mm. y de, pues, pues que queremos, tenemos un cacharrín. para traducir en pues yo dije cómo fue esto pa' que para que cuadrastinas en un programa en Aragonet Bueno pues yo lo meteba eh pero super cut y lo pasé y quedó super bien Carlos <risa> y estoy una idea para que lo tú también Uf. yo ya era en la en la cambra, con el ordenador meteba otro C de entrevista que me ganaba hacías que se escuchaba ella como eh de luen así nos vais sabes charras Y yo era, pues, como doblando, <risa> como como un intérprete en Aragonés, ¿sabes? A <risa> final que se me más a voz eh, a yo en Aragonés, pero se sentía, ¿sabes? Como cuando lo paré en la tele. Sí, sí, sí. idea me moló mucho y estoy que se puede servir y está bien. <risa> pues eso. Bien, pues también, Facié, nada, un troce de programa porque siempre en Radio Montalma se fue a un especial. A Cabo Daño o Nadal. Mm -hmm. Sí. Y. Y ya me fui a corazón de que más he charrado. Sí, y llegué tampoco. No yo, sé qué tal. un Bermú fácil como... también. ¿Eh? Y un Bermú. Ah, sí, y es verdad. O sea, es yo, Bermú Edition en Nogara, ha <risa> entrado las 26 cenas, jornadas, las luengas de Nogara Relegada, en, mm. en Zaragoza. Bueno, pues de impuesta, cursa eh, turística que en el espacio Tamara. Con con turístico turístico alrededor de Zaragoza, pues hizo, pues pasemos un Bermú, aunque entrevisté, la verdad que entrevisté, pues, a los míos y a las mías, mi oramíes de, de la asociación. Pero bueno, sí que pasemos un, un buen rato, ¿no? Hombre, yo, me lo, yo pasé un rato de pistón, y se me ha ido bien pincho, bien pincho. Sí, sí. Y Antima tenía exclusiva Total. la publicación de Parola de Foyer. <risas> Sí, sí, sí. La la primera vegada que se fue al público, total. Y es verdad, no hay otra cosa, y eso me voy a recordar Y me bien de hoy. <risa> y bueno, pues en este programa también, pues escuchamos, eh, pues eso, a vida a dentro de una asociación, que treballos de fan, que se fato de Valdés, qué problemas desde cuan, desde cuán, y y pues eh, a, a los motivos, ¿no? las motivaciones de cada uno. para pa continuar eh, siendo parte de, de una asociación como lleno ahora que así mm. continúa mm, bueno, 26, ¿no? Queremos que 29 años de impuesto, ¿no? Sí, eh, sí, sí esto, ya, pues, ya va para 30 Ya va para 30 ahí, ahí, ahí. Mamma <ríe> mía otro, <ríe> otro aniversario, Dios <ríe> sí, <ríe> Bueno, ¿y, y cómo, cómo se recibe? Porque tú fas lo programa en Aragones, Cuento que Hielo solo programa en Aragonés ¿no? Que había en Radio Montalbán ¿Cómo se recibe esto? ¿En, en la carrera va, va la aprendiendo una miqueta de aragonés? ¿Y, ah. y es receptiva, no? Pues que va, ya te digo que, bueno, <risa> <risa> ni más, si que ya la, la sintien más, vamos, no se lo pierde ni un día. Y si puedes quitárselo, eh, ocho euros, porque aquí se emite o euros de tarde, para las 7. Hmm. Eh, bueno, un pseudo mes, que ya mensual, a mirar si se van a pensar que soy aquí súper productiva. <risa> y si él se lo puede escutar, o viernes de My Teens, pues también, una travegada no se cansa, la muy mujer. Bien, muy bien. Pero bueno, sí, mmm, bella vegada, mandito, que tal, que te rota radio, pero ya te digo que quiso hielo que te lo va a faltar. Mm. Hemos de hacer bella cosa, porque ya, ya probó programas en la en radio... Eh, a mi vecina Raquel fa uno que, que lleve de efemérides y, y una efeméride llega una de dos días que siga, o días que le pertoque o programa, me suposo mm. y después a través de eso pues va explicando temas, haciendo entrevistas pues todo relacionado no y ya un otro que estoy que llevo más viejo ya, que llevo de deportes que se pegan así dos o tres horas charlando de de todos los deportes, que no revisando las jornadas de pues de, todos, de todos los deportes. Mm -hmm. Emilia, fue un programa de cine también. Eh, Estoy de programa con más éxito que, que vi ahora en Radio Montalbán. Y el programa que fue eh, Anabel, a la enfermera que vi aquí en el consultorio médico, y el farmacéutico Fernando. ¿Eh? Y se ha estado, mismo, has pues, hizo, por médicos y enfermeras y tal, que charran de salud, y cada día, no. pues, del problema de salud, y explican una amiga pues, eh, hizo, pues, qué pasa, y medicación, charran con, un, con un experto, o, y es muy bien, y, y, es, muy, y es muy interesante. Mm. Pero hizo, que ya no oye, lo mismo, que, que llega antes. Y esto que hemos de hacer bella coseta. La otro día, una compañera de tú, de Rayo Topo, uh -huh. me dio, en, en Belemento, me dio un un flyer, como un, un troce de papel, a Neva ha dibujado, bueno, me ha feito unos dibujos así, y muy nada, me lleva... ¿Sí? ¿Qué? Que ya eran muy pinchos, que, le, lo, que, me, que me lo envíes, per, sí, per sí, esto pero estoy ya, me... ¿no? Y nada, me lleva, pues, un hombre de su programa, y el ciento hueito, pues, tal, de, de Rayo Topo, Mm. y dice, joder, pues es pues pues que esto sea una buena idea, ¿sabes? Porque al fin, en el lugar no hay tan de que sí, mm. que, que o redes sociales y el internet, y ahí plegan, pero que, <risa> y demás, pues eso, hacen que va a sutar la radio, y además hacen que llegue pues, en las tiendas, a las peluquerías, a eh, las mujeres que son eh, trabajando en casa, ¿sabes? Que uh -huh. me siguió en un taller. ¿Y cómo van a hacer esa acordanza de escuita a Raya Montalbán? Pues se han visto un cartel. Si les ha plegado, o flyeriste, si lo charrancó, ¿sabes? sabe O sí, sea sí, que, sí. o boca a boca, y en carácter, o papel, o lo que se veía en la carrera, pues eso ya es lo que más, pues eso, lo que más les va para dar cuenta de que tienen, y anti más, jollo, que. Pues eso que lo que decían es que hay un proyecto bien majo y que calque que continúe. soy de todo al con tú porque soy muy muy defensor también de, de no dejar de sí los reds son muy muy importantes pero eso no, no cal que fagá desharnos lo cartel los flyers lo que dices tú no que nos veiga la chen que no lle la nuestra chen que ya sabe que existimos no que que lle sí. la chen que pues que simplemente pues que se fa una gambada por la carrera y o sí. que vais a tobar la peluquería como decías tú no sí sí de todo de todo al acuerdo muy bien ¿no? claro sí que Mírate, Radio Montalban nomás y es Radio Local y se escucha nomás en el lugar. Uh -huh. Pero después, pues, en la web www.radiomontalban.com, sí que puedes escuchar, pues, todos los podcasts, las grabar los programas, se, se pullan a ti y, y pues trigar el programa que quieres sentir y, bueno, o sea, el programa nomás, porque por eso me quiero hacer yo también un iBox e para que <risa> toda la chen Como no tú, sí, sí, sí, ya te lo dije, ya, ya, porque, ya. Na, así las no más pues que esto lo controla Fernando, o farmacéutico que te he dicho antes, <ríe> y claro, en la página web no más puedes eh, trobar o sacar programa de cada uno de un, cada programa, dos mm. programas, sí, así mm. que no voz. vos, bien luego ya cuando remate yo este curso me meto a hacer to todas todas estas cosas, ¿eh? Hoy vos, con todas las de que y SMSHA, para que cualquiera, te los puedas escuchar Y, y bueno, más cosetas también, porque, ya es que es, hizo, que os y ya estando un polcar pues que si no, tampoco no le plega agua y Chen. Y mírate, cuan, cuanta más chen pueda sentirlo, pues me yo podré de ya, pues, y a Luenga, y continuar, porque se puede cerrar, um, de cualquier cosa. y así final lo estoy diciendo, en Aragones. Bueno, lo pruebo de ser porque me toca dar, vamos... <risa> Yo sí que tengo mucha... país que no, pero soy vergüenza, y me toca mmm, para parabro inventado y de todo, y después más cuito, digo, ay, oh, Helen". Pero bueno, ya lo que vino ¿sabes? A lo menos lo, lo apruebo de ser. Exactamente, no no más. que no más aquí fa cosas, que no me fa... Pues, pues no si se no, puede equivocar, claro. Sí, porque si no, no, no es el principio. Claro, exacto. A hacer programa. Sí, sí. Muy... Y, y los dos flyers, pues ya que yo me iba esperando a tener un logo, ah. porque yo soy muy mala dibujando, y le, dem le demandé a una amiga de yo que fa dibujos, o sea, así muy bien, y somos probando de hacer de ahora un logo, Y cuando tenga, pues ya, pues me lo meteré así en los retes, y seré os que te digo. Y la cosita, pues irá una mica mejor. Bueno, y cuando tenga más tiempo también, que remate o curso. Que soy una mica escamayada. <risa> ya te digo, ya. <risa> <risa> bueno, pues pues si somos, la chen a lo menos, si te zaga el programa, sí que lo puedas escuchar, ¿no? Ya en, en radiomontalban.com. más y todo? Sí. Exacto. Eh, barra Puerta y cuatro 4. Muy bien, pues, pues eso, a lo menos este es el programa y, y cuento que, que en poco tiempo pues tendremos la resta ya penchados en esa, en bueno. esa canal y eso y que te sigan también por los redes para pa enterarse de, de los nuevos programas que faz. Sí, sí, sí. Si me quieren, si de lunes me quiere escribir eh, para decirme pues que le pareció programa, que charro muy bien o muy mal. que o oh, veía sugerencia de temas que me siguió o que yo una buena ¿sabes? <risa> que me escriba un email a que dices, lo torno a recordar que dices a mesacha isa con x se dice x si no sí, porque... arroba gmail.com vale y también me bueno pueden ver de fatera o las cosas que fue en el Instagram de que dices a mesacha Exactamente. Y eso, pues que bien. Luego, espero que, que, que tengamos esta página de iBox, e bueno, que se pudieran hacer a e -box, eh, todos los programas para que se puedan escuchar cuan, cuan quieras. Y una de las preguntas que que fas ah. en lo en lo tuyo programa y que me encantó lo lo planteamiento y que me llorarías de qué dices a Isabetsacha, más ah, sí. que <ríe> ¿Qué millorarías de Tierra de Barrenaus? Anda, ahora, o oh maestro, me iré copiando a yo. Bueno, ahora, anda, que no te copia obligadas. <ríe> que yo me miro muy todo Tierra de Barrenaus, ¿eh? Bien, que, bien. Tú ya sabes que es influencer y, y ejemplo <ríe> a seguir. Pues, ¿qué millorarías de Tierra de Barrenaus? Tío, esta no me la has dicho antes, ¿eh? Que me sí, la, que te la he dicho. No que no me la he pensado, <risa> y que llenas un dormideta Ay, pero si lo fas Muy bien, yo me fue una mica de envidia Porque te digo como Muy tranquilo, pues aquella voz Así nada más grave no, si no, no, no. <risa> Transmita una mica más de De calma O serenidad, y yo soy una mica más virbuda pero bueno <risa> mm, No sé, que a mí lloraría Bueno Porque, me mírate O la música, o ¿no? decir las cantas, que has es servir en el programa. Eso, eso ya no lo fue eh, también te lo digo. Ya no lo fas, no, pues, no. pues yo eso sí que lo pruebo de hacer, pues una amiga, pues, pues porque tú lo cebas y me parece muy buena idea, pues siempre comparte de la cosa, en cara que sea una radio así localita local en el programa que no, tampoco no, no había beneficio ni cosa, pero bueno, mm. no sé, siempre afirma dos artistas, ¿no? Y, y me parece muy buena idea pero <coughs> no sé qué a mí lloraría Carlos ya me lo pensaré y y diré. pero a yo te verdad, me fa muy todo hoy pues muchas gracias Si no hizo después pues, <risa> cuantígan en en en Instagram pues, ya se me ha ocurrido. a mí lloraría lo que sí vale vale a yo me han <risa> y me, y me a decir, por, por Instagram sí a yo me ha plegado a decir que faiga que alguna que le suena muy todo hoy o radio teatro Hmm. Así las que estoy, que escribiré la vía, vía obreta o la traduciré de lo que sea y, y veremos un radio teatro. Ah, yo, yo una cosa que me encantaría, pero creo que le va tal fallenada sí. que, no, me, que me veo de todo incapable de, de trobar tiempo. Yo, pa... súper, pues mira, una de esas cosas, y ahora es que se vanos con 19 años en oh, el primer Magaban de nuevo Radio Montalbán. ¿sabes? Qué guay, qué guay. Y lo pasábamos, o sea, que nos se vanos. O, os efectos, eh, <risa> los efectos de Sonic, los semanos pues, hizo más con un papel, que no sé qué. Y era. Y era seten. Si probase ahora esos programas, sería. No, no, no los tenéis guardados guardado? Esperas, casetes en o... cassetes. Pues puede estar, porque. Bueno, ya allí era, no, era la radio como súper moderna. Ah. Y teníamos una grabadora eh, y se grababa todo en mini ¡Hostias! Y tenemos a varios sí. plena de mini-dis. Ahora ya es más fácil casi trobar un reproductor de casete que de mini-dis también. Claro, tengo. que yo como, o fracasó absoluto. <risa> Los formatos digitales, a ver, pues eso. Pues pleno de, de mini-dis con, eh, troces de programa, o programas, cantas de qué, no sé cuántas. Bella, bella chollitas si y trobará. Sí, de seguras. Bueno. De seguras. Porque había muchos archivados plenos de esa, de mini-dis. Y, en cada día y chen que te recontaba que principio pues los dinosaurios, ¿no? De, de mm. Radio Montalban en cara, de Cabo Juan, fan Servir, Mini vivir no sé qué, no sé cuántas, porque claro tenemos así nuevos tres productos <risa> enganchados, pues para las músicas o lo que sea, ¿sabes? Sí, en sí, fin, sí. cada una con su estilo, pero bueno, auténticos todos, ¿eh? <risa> sí, sí. <risa> Ay, qué bueno. bueno pues no sé si te queda bella coseta más que, que quieras decirle a la a la chen que ya es tierra de barrenados en radio Top, en acento uno punto guaito el mensaje que quieras dar para pa rematar pues cosa que continen <coughs> sintiendo la radio <coughs> sin cosa y que pues como les hemos dicho antes que a chen que que la hacemos también nos va hoy de recibir pues eso del feedback del mensaje de ella que, que no nos sintamos tan casa ¿sabes? Cuando, mm. cuando probamos de hacer esas cosas, que no las probamos de hacer porque... Bueno, sí, porque nos pete porque sí, pero... <risa> <risa> También, pues, porque queremos que a la gente les vaya algo y que aprendamos y, y compartir ideas y, y cosas positivas. Así nos es que hizo, pues que si, si se fuera la coranza pues que nos envié un mensaje chico, un email O que me yo que nos digan, pues me está muy truco el programa, porque si no, dará un día que yo diré, <coughs> y para qué voy a hacer esto, si me escuchan tres, ¿sabes? <risa> y se rematará, pero bueno, espero que no sea. Bueno, bueno en cara no, no me he pensado qué voy a hacer este verano, porque Radio Montalbán y una radio de curso, digamos, de curso escolar, digamos. Mm. Así es que las emisiones se tallan en julio y agosto, pero, no lo sé porque llegué cuando yo tengo tiempo para pa grabar y para hacer programa así es que puesta que mm prevé de, de feria y todo y box y puye o, pues, os podcast, de también y en pueblos puedo bueno pues a que lo puedo que servir porque como en Radio Montalban siempre contan emitindo o que vi había grabado mm. pues se pueden sentir en cara que sean pues si son pasados mmm, en diferido Pero sí, me he de pensar que fue con eso porque todos los programas de, de Radio Agüera duran, al final no sé qué hacer. Yo lo que tiene lo voluntariado, sí, sí, <risa> ya, ya sé, ya sé como dices. Claro. Bueno, pues, pues, Elena, de Kediz Isa Mesacha, de Radio Montalbán, muchísimas gracias por atendernos, por estar en Tierra de Barrenaos y, y contarnos todo esto, y sobre todo, muchísimas gracias y parabéns por esa iniciativa de Fer Radio en Aragonés, en una emisora local y, y de, de la tuya en vista, transfeminista y antiespecista, que, que llegue una, una maravilla, pues, poder tener también Isa en vista, que, que tanta faltafa. Pues muchas gracias a tú, que siempre, pues eso, siempre has probado de hacerme una miqueta de publicidad y de arroparme. Y también por lo que te edito, porque y es uno de los programas que más ganetas mmm, me dio de, de principiar eh, hacer esas cosas. Jo, qué... Y... <risas> Y eso, a mirar que seremos más cosas juntas, ¿no? Hombre, creo que sí, creo que sí. De asegurar que no futuro viene más colaboraciones sí, sí. y tal. A ver lo curso 2011-2020 que nos que nos trae. <risa> <risa> vale, de asegurar que me, se me han insupido cosas, pero estoy como que en no he naturaleza de charrar, ¿no? Qué va, que va, ha quedado perfecto. <risa> <risa> vale, Carlos, pues ala, te te sentiré este domingo electoral y que vaya bueno, Que vaya muy todo bueno, Helen, y, y, y nos vellemos. Y también, mientras continuamos en Tierra de Barrenos, metemos una miqueta de música, Helen, y, y nos despedimos. Y seguimos, de impuestos con más cosetas. Vale. Venga, que vaya bueno. Au. Pues si nosotros deisamos con una amiguita de música, ahora tornamos TD to Believers Ya vos ve la guardia, se necesita una poca de gracia, ya no vis como un reptil, no necesita el calor calor, un día será que tuyo y yo faresao Pisa la vida a pasar, comenzará proceso Tinganes de cantar oh, oh, oh, oh Canso que vais a acabar. Chau mi rebel flama, caricias al meu yica más muy allá la rinchera, ya naï la primavera, salsa la mulcigera del meu pobre pachombre. Soy un rey del presente, de la sangre de nuestro tro, de la tierra na un triste. Bueno, y nos niños despidiendo ya, se sé, despide un mes más Tierra de Barrenaos Radio. Ya les va a darle vida es Tú te sigles y canta Nos despedimos del programa de radio de en Aragonés, como siempre, en Radio Topo, la 101.8 la voz da sin voz, también en la nuestra luenga. Un programa que elevamos desde 2015, privando de fer más fácil, vivir en Aragonés. Somos las que no reblamos, las que no nos vendemos sin patrocinios ni subvenciones, los magels de la los lo maquis gráfico, las que no cambian de criterio cada cinco minutos. Si llevo en un malo, decidilo tú misma. recordamos que Tierra de Barrenaos y en la versión radiofónica de un blog lo mismo nombre, aunque llevo más de 12 años recontando las mías movidas, Siempre. Creo que sí, en Aragonés. Somos en las redes sociales, búscame en los millos vas y también en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Flickr, Telegram y Vox. Si quieres escuchado los programas anteriores, recuerda que puedes descargártelos desde el blog, desde de la plataforma de podcasting y e box y desde de la web de RadioTempo, Radiotopo.org, aunque también robarás toda la resta de programas de esta Radio Libre Zaragozana, que llevamos más de 25 años informando a lo pueblo, porque no más lo pueblo informa a lo pueblo. Y recuerda que si ya es falta de cuñaos, ascuita y leye. Tierra de Barrenaos Que va a irá bueno, te di bilivers, tos deixo comprado e a luz das parolas.